Para Radio c a r m e s Contanos qué sucedió y si llegaron a un acuerdo finalmente. ¿Qué tal? Buenos días para vos y para toda la audiencia, a los chicos en el estudio también.、Eh, la verdad,、eh, gratamente sorprendidos por la, la reunión que hemos tenido hoy de conciliación, en donde、eh, los representantes de la patronal、eh, trajeron una batería de respuestas a cada uno de los requerimientos que tenían las compañeras. que tenían que ver con la búsqueda de soluciones a estos problemas de salud y seguridad en el sector de trabajo para garantizar justamente este, a las trabajadoras y también a las víctimas que hacen uso de ese servicio en la, en la Dirección de Políticas de g é n e r o y Diversidad. Así que este, estamos saliendo en este momento recién, vamos a ir a hacer una asamblea con el resto de las compañeras que nos están esperando en el sector de trabajo, estamos en c o m p a ñ í a de las dos delegadas del sector. Y la verdad que hemos visto con muy buenos ojos las respuestas que han t r a í d o e l municipio, porque son, este, hay compromiso a la solución de todos los puntos planteados. Algunos más、eh, rápidos, otros llevarán unos días más. Este, pero bueno, por lo menos este, iniciamos este camino de conciliación en, en buenos términos y de volver a trabajar en las condiciones que corresponden. Sabemos que es un proceso. De hecho, tenemos nuevamente citados por la Secretaría a una reunión de trabajo dentro de 20 días, no dentro de la conciliación ya, pero sí este, para ir reviendo cómo este, vamos caminando, cómo vamos deshaciendo este camino entre los trabajadores y la patronal para poder brindar un, un buen servicio como corresponde.、Sí. ¿Ese t compromiso de parte del municipio qué tiene que ver con mejorar el lugar para la atención de las trabajadoras y trabajadores y también de las víctimas? Sí, exactamente. De, dentro de este proceso que hemos ido llevando adelante, desde que las compañeras、eh, se declararon en estado de alerta y movilización, comenzaron a ver algunas obras en el lugar de trabajo, este, después de dictada la conciliación obligatoria al paro que estaban llevando las compañeras que estuvieron 17 días de paro ininterrumpido, Este, por tiempo indeterminado,、eh, entra la conciliación obligatoria y en los últimos días hemos visto、eh, mucho trabajo en el, en el lugar,、eh, en las instalaciones, ¿sí? se han armado oficinas nuevas, está,、eh, han llegado material también este, técnico para, para el trabajo, se ha eh, eh, abastecido de calefacción al resto de los consultorios, se habilitaron consultorios nuevos. Hay procesos que por ahí incomodan un poco porque hay, digamos, la, la instalación no estaba preparada para recibirlas, entonces este, hay que ir dándole tiempo a que eso se vaya adaptando de tal forma que las compañeras puedan trabajar como corresponden. Un planteo de la patronal de、eh, una extensión de la jornada laboral hasta las 19 horas. Este, que estuvo conversado previamente con, con los trabajadores y, y no estábamos de acuerdo en esa decisión, pero bueno, esta, esta corre por cuenta exclusiva de la, de la administración de, de, del Estado Municipal, de que pese a saber que en horarios de la tarde es muy difícil que las compañeras puedan encontrar articulación con el resto de los organismos que intervienen en, en violencia de, este, contra mujeres y diversidades, Este, pese a esa advertencia de los trabajadores, la patronal continúa con esa posición, que es potestad de ellos establecer justamente. n o Así que、eh, v a m o sabemos s a que es un camino que vamos a empezar a andar en conjunto, que seguramente nos va a encontrar acá un tiempo más volviendo a plantear ese tema de, de la carga horaria y de que realmente sea este, bien utilizado el recurso humano que está en la dirección. Uno de los planteos que hacían las trabajadoras tenía que ver con la intimidad en la atención a las víctimas. ¿Eso se solucionó? ¿Ustedes creen que eso se va a dar? a partir de ahora para mejorar ese, ese servicio? Sí, en ese sentido este, se habilitó una puerta que estaba、eh, en desuso en, en, en la dirección. Este, que de hecho estaba ocupada hasta con armarios enfrente, bloqueada la puerta, este, se habilitó esa puerta, se habilitó el, la puerta del frente, se hizo、eh, una señalización, un, hay un cartel importante que marca el lugar de trabajo, lo que significa para las víctimas de violencia una identificación visual desde desde la calle misma en cuál es el lugar que van a recibir la atención que corresponden y que no van a andar bollando por los pasillos buscando quién las atienda, que es lo que nos estaba ocurriendo、eh, hace un tiempo atrás. Después, este, Se habilitaron dos oficinas nuevas con instalación eléctrica nueva, con las normas de seguridad. Hay algunas que faltan todavía cumplir, pero estamos en proceso de que eso avance. Eh, la semana, el viernes pasado, este, hubo llegaron este, teléfonos nuevos para la dirección porque se trabaja mucho con móviles celulares.、Sí. Este, y de hecho, hubo un pequeño inconveniente con unos dispositivos de contención que no se pudieron articular en ese momento. Y hay un compromiso de, de, del, del secretario de Desarrollo Social de solucionarlo inmediatamente para que las compañeras puedan trabajar con la tranquilidad de saber que pueden dar una respuesta a las víctimas que se acercan. ¿Qué dolió? los que se están haciendo en el edificio se pueden quedar en ese lugar no hace falta que se alquile otro otro espacio、eh, en, en realidad esto tiene que ver con que se va a desdoblar el servicio digamos se va a ampliar se va a dividir en dos el, el equipo de trabajo、eh, lo que entonces sí obviamente la, la cantidad de personas que están dentro del de lugar de trabajo es la mitad de lo que estaba hasta la semana pasada Eh, eso permite que haya mayor disponibilidad de dispositivos, de、eh, lugares de reuniones y、e、de incluso de consultorios. Este... que al principio de esta medida era un consultorio a dos y en este momento ya están con cuatro consultorios para la atención de, de víctimas. Y este, se abrieron de dos oficinas que estuvieron al principio, en este momento hay cuatro oficinas. Entonces, digamos, hubo un avance en ese sentido que, bueno, permite no quizás hacerlo、eh, plenamente como, como se quisiera y para poder dar re respuesta a la gran demanda que hay en nuestra ciudad. con esa temática, pero por lo menos este, van a poder trabajar las, las compañeras en mejores condiciones y brindar esa atención que necesitan las víctimas. ¿Y ¿Cómo, la cómo quedó la relación entre las trabajadoras y las funcionarias municipales? Digo, porque fueron 17 días d e medida de fuerza y se habían hablado de algunas cuestiones que tienen que ver con algunos maltratos y demás. Sí, en realidad, en ese sentido, este, la, la, la decisión que ha tomado la patronal en el día de hoy, es La directora no, no se presentó en la conciliación, lo hizo la representante de, de, legales, de legales de la municipalidad, la, la doctora, la abogada, y、eh, el secretario de desarrollo, el señor Marco Echeveste. Este, y bueno, sabemos que hay que trabajar muy fuertemente para poder reconstruir una relación、eh, laboral que, que lleva a que ellos convivan todo el día con la, con la directora actual. Este, el, digamos que esté o no en ese lugar es una decisión política del municipio, no de los trabajadores,、eh, pero sabemos que、eh, puede llegar a ser uno de los, de los puntos más conflictivos que podemos llegar a tener en estos días, que vamos a apelar a la, a la cordura de, de, de cada uno de ellos para que esto vaya encaminándose a, a poder trabajar como corresponde,、eh, con salud y seguridad y, y en ambientes sobre todo libres de, de violencia y de maltratos en, en los sectores. así que Eh, esos puntos los estuvimos conversando en la reunión de recién, una buena predisposición, como te digo, de parte de las dos autoridades que estuvieron presentes y este, entendemos que esto también significará que se va a ver reflejado en el resto de las autoridades este, del municipio. Entonces la a t e n c i ó n ya está normalizada, digo, para... para dejar en nuestros oyentes la, la aclaración con la Guardia también o cómo está eso? En ese sentido nosotros estamos yéndonos ahora a la, a la dirección, tenemos una asamblea con las compañeras donde vamos a comunicar lo resuelto en la conciliación de recién y posteriormente este, el compromiso de la, del secretario de Desarrollo fue realizar una reunión de trabajo en donde se va a justamente discutir estos temas sobre, nosotros decimos desde los trabajadores que no se estaba dando un servicio como corresponde desde la Guardia activa de telefónica para las víctimas.、Eh, no es la misma postura que tiene el municipio, entonces creo que、eh, amerita una reunión de trabajo ya entre los compañeros y compañeras del sector que puedan establecer cómo poner en funcionamiento desde el día de hoy mismo este, todos los servicios que, que contaba en anterioridad la, la dirección. Leandro, muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos. No,、bueno. Leandro Chirino,、eh, parte de la Asociación Trabajadores del Estado.、Eh, el título podría decir Sin Gabriela Bonavita se llegó a, una, a un acuerdo de conciliación entre las trabajadoras de la Dirección de Género y este, el Gremio de ATE.